y él quedó eliminado con bray Maccabi de la Liga de las Américas puede volver al mercado omar cantón Nico ferreira que fue cortado de este de olímpico de la banda no hay mucho no hay muchos jugadores algún recambio por ahí ahí del ten que puede haber dando vuelta pero no, no, no creo que, que, que sea la intención de, de la dirigencia de Quinza buscar un, un, un jugador nacional, eh, por estos motivos estoy contando y seguramente será un extranjero el reemplazante, ¿no? Eh, las rachas del partido para hoy, San Martín como local lleva 10 victorias consecutivas, mientras que Quinza viene de perder dos de sus últimos 3 partidos. La buena noticia del día de ayer, además de lo del Delfino, si bien no jugó, es que Argentina y Uruguay son finalistas no para ser sede del Mundial 20 y por eso ya estamos en comunicación telefónica con Federico Zubiele, Fabi. Sí, vamos a robar unos minutos nada más, que es este para preguntarle por esto, cómo continúa la historia y, y bueno, contarles que estamos muy muy contentos, ¿No? ¿Cómo te va, Fede? Buen día, gracias por atendernos, eh. Luego, no, por favor, ¿cómo estás, Fede? Bien, bien, bien. Bueno, contaros un poquito cómo cómo viene, cómo cómo se cómo se recibe la noticia, cuándo es eh, la fecha final, qué se hace en todo este periodo, en todo este proceso. Bien, eh, bueno, la noticia se, se terminó de confirmar este eh, este lunes, la verdad que, bueno, eh, contento porque significa un, eh, un paso adelante, y la confirmación que, bueno, un poco la presunción que teníamos en cuanto a la, la fortaleza de la presentación fue valorada de esta manera por por FIBA, y bueno, ahora ingresa, ingresamos en una nueva etapa, fase, que va a culminar en el mes de diciembre, donde, bueno, la, la entidad va... Eh, anunciar el país del eh, campeonato del mundo va a haber un workshop o una jornada de trabajo digamos, mejor dicho en, para que se entienda mejor en, en la argentina durante el mes de abril con gente de fiban sal no bueno, va a participar los los equipos de cable también haremos reuniones con actores gubernamentales el medio de agosto la argentina tiene que mandar el, el, el, el archivo previo al, al final de la candidatura y en el mes de octubre bueno recibiremos aquí en argentina un, una inspección de eh, de, bueno, de una delegación de comité de evaluador y de las máximas autoridades de FIBA, que bueno recorrerán eh, un poco ciudades y bueno, también tendrán reuniones y realizaremos una presentación formal de la candidatura en algún espacio eh, aún a designar. En el mes de noviembre la firma de, de avales y envío final de la documentación y bueno en el mes de diciembre FIBA estaría anunciando. Así que bueno, de, de, trabajando mucho la verdad y bueno pensando en poder seguir eh, generando expectativas con, con esta candidatura, fundamentalmente que sirva para bueno, seguir marcando este, este presente del ácido de argentino, que creo que nos encuentran todos trabajando un poco de, de un mayor desarrollo de nuestro deporte. ¿no? Eh, cu cuando recibieron la noticia, ¿en base a qué eh, esta doble organización argentina-uruguaya este se postula, o, o va, no se postula porque ya estaba postulado, sino que sigue la carrera para, para organizar este Mundial? ¿Qué le dijeron? porque creo había... que la, la, la incorporación de Uruguay sin duda fortaleció eh, considerablemente, eh, que es una, eh, por un lado es un torneo multisede, pero a la vez al, al tener una identidad cultural, deportiva y tanta cercanía geográfica, mantiene el interés y, y la situación en un evento, digamos, ¿no? Más allá de ser dos países, está claro que va a ser un evento que va a estar muy bien comunicada y con una misma idiosincrasia y forma de vivir en los dos lugares, no también de lo cultural, creo que esto sin lugar a dudas fortalece, eh, el, el fuerte apoyo de ambos gobiernos creo que, que también, eh, hoy son dos federaciones que están muy bien digamos creo que eso nos pone en, en, en buen lugar, las dos ligas nacionales también vienen trabajando muy bien y bueno es un lugar que especialmente eh, Uruguay que bueno es eh, un organizador mundial, Argentina también y nuestra, bueno, nuestra historia... Eh, deportiva, creo que también fortalece, ¿no? eh, cumpliendo con digamos con el resto de las condiciones que vamos a tener que hacerlo, sin duda, y trabajando con la serie de profesionalidad del caso, creo que si logramos igualar eh, en cuanto a proyectos y sustentabilidad al resto de los países, creo que la historia de Argentina y la pasión por este deporte que se respira, eh, bueno también creo que le puede dar a FIBA una buena expectativa para bueno, confiar en nosotros para organizar el torneo. Eh, y, y ¿contra quién se compite? ¿cuáles son las plazas fuertes o los candidatos fuertes que vos ya sabés que, que decís, bueno peleamos contra esto, ¿contra quién se compite? nosotros todavía no tuvimos digamos eh, confirmación oficial de, de FIBA del de, de resto de los postulantes pero sí me imagino eh, una, una candidatura por Oceanía que bueno eh, creo que Australia uno lo vio también fuerte hacia eh, a través de Filipinas y, y Eh, Hong Kong, Japón, creo que es otra eh, alternativa importante, y creo que de los europeos terminará, terminará surgiendo una candidatura común, ¿no? Eso, ese es un poco el escenario que a mí me imagino. dijiste, perdón, de los europeos, qué dijiste? Y creo que de, lo, de los europeos terminará surgiendo una candidatura común, ¿no? Si bien es cierto, ah. varios de los países que se presentaron, no hubo ninguno de los países que inicialmente se había presentado como para organizar todo el evento, ¿no? Con lo cual probablemente de tres o cuatro candidaturas termine saliendo una combinada, ¿no? Eh, y bueno, después hay circunstancias de evaluación que tienen que ver con lo que a Busque con el torneo, ¿no? Pero lo importante en esto es, eh, nada, generar lo que estamos haciendo, que es generar confiabilidad, seriedad y hacer una propuesta a la altura de, de nuestra historia. Eh, hay una, hay una, como una moda, a ver, si corregime si estoy equivocado, de, de, de organizar conjuntamente eh, uno o más países los eventos internacionales o me parece a mí y FIBA es un poco la, la, la búsqueda que tenía no por eso ante ante esta situación que nosotros observamos eh, después de el, la primera reunión de trabajo en, en suiza eh, rápidamente solicitamos autorización para poder incorporar a eh, a, a la propuesta digamos no eh, me parece que Hoy en día es bastante complejo. Eh, Argentina tiene sus particularidades, ¿no? Encontrar países que puedan albergar eh, un evento completo en un, en un país. Pasa, por ejemplo, hoy en los Juegos Olímpicos no es tan fácil encontrar ciudades o países que postulen. Pasa, bueno, los mundiales de, de fútbol, en los mundiales del básquet también. Eh, me parece que es una buena alternativa, ¿no? Nosotros probablemente lo tengamos también con la eh, con la Copa América, este formato multiserie, y a mí me parece que es interesante. yo Todo lo que sea por viabilizar y y generar estructura que en lo económico también pone a resguardo las estructuras federativas, me parece que, que es interesante para, para contemplar. O sea, repasemos, hay tres fechas, abril, octubre y noviembre, son tres fechas, digamos, puntos claves en esta este, en esta etapa final, eh, hacia el 9 de diciembre, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y, y para eso se trabaja conjuntamente con el gobierno y con la gente de Uruguay. Sí, y la otra cosa que apuntamos Fabián es, sabiendo con esta bueno, reciente confirmación, es generar un gran, una gran mesa en el cual bueno todo el básquet y el deporte argentino se una eh, tras esta candidatura. Así que bueno seguramente las próximas semanas empezaremos a, a mantener reuniones y tratar de, bueno, de formar eh, digamos comités de trabajo y, y auspicio y apoyo a la candidatura con, con toda la jerarquía y apoyo que podamos. Está muy bien, está muy bien. Eh, eso está bueno porque además sirve para, para unificar, porque el, el, el objetivo siempre mismo es el básquetbol argentino, así que no no es que haya un básquetbol por un lado y otro básquetbol por otro lado, así que eso está está más que bien. Bueno, fue de felicitaciones, de seguir trabajando. Eh, ah, ahí te pregunto, ya que te daría el pique, eh, ¿algún avance con el, con el asistente full time de la selección argentina después de la del anuncio, del importante anuncio que se hizo con, con lo de Sergio Hernández? Vayamos conversando, la verdad que tenemos muy buena expectativa, que eh, quiero ser cauto algo porque quedan algunas cosas por, por ajustar, pero la verdad que nada, con mucha ilusión de, de poder conseguir que Silvio eh, pueda estar trabajando con nosotros a full tiempo. Hablamos de Silvio Santameno, o sea, si bien no está firme y está está claro que no que no está terminado el tema y que estás avanzando, pero sería hoy por hoy Silvio Santander. Sí, es sí, con múltiples, múltiples circunstancias, ¿no? Porque por un lado es un bueno, un entrenador Digamos, creo que sin duda en, en el top 3 de, digamos, de nuestro país, y después por, por su perfil, por su compromiso, por su visión de lo que es la, la formación de los jugadores, creo que también podría, aparte de ser la mano derecha de Sergio en, en el pensamiento y en el entrenamiento del equipo, tener un gran rol en, en nuestro programa nacional formativo, que es el otro gran objetivo de la Confederación Argentina. Así que, bueno, ojalá podamos eh, avanzar en esta, en esta situación. Eh, gracias por el tiempo, sé que estás recontraocupado, y por eso te queríamos sacar un, un poquito aunque sea para para tener de, de bueno, de, de el máximo responsable del presidente de la Confederación, que nos cuentes un poco cómo estaba, estamos todos muy ilusionados y esperanzados con con poder tener aquí el, el Mundial de los Abrazo enorme y felicitaciones, eh. Bueno, bueno, muchas gracias y un abrazo para vos y toda la la hermosa audiencia que tenés. Ahí está. La palabra del presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, Federico Zubieles. Eh, bueno, eh, importante todo lo que dijo y que Argentina esté, obviamente, uno, uno a veces este escucha como escuchamos nosotros, muchachos, los nombres, ¿no? Decir, bueno, Australia, uno de los países con mejor nivel de vida del mundo o el que mejor nivel de vida del mundo tiene.